Domingo en el Jockey Club eh, y para saber un poco más estamos en comunicación con el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol Javier de Ancísar ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien eh, Javier, contanos de qué, qué es lo que va a suceder el próximo domingo aquí en Santa Rosa Bueno, el domingo se va a estar jugando una fecha de lo que es el circuito patagónico conformado por, por Santa Rosa y por General Roca eh, y bueno eh, ahí a las 11 de la mañana es un torneo abierto en el jockey club eh, y este torneo tiene va a tener el condimento extra de, de que vamos a estar yendo con ocho jugadores de, de la selección argentina de fútbol eh, para estar jugando ahí compitiendo con con la gente regional Entre esos jugadores que van a estar hay algunos nombres que para los futboleros eh, son reconocidos, ¿no? Sí, hoy eh, están, están en, en el ámbito del fútbol pero sí, obviamente, sí. está Sergio Vázquez que es el, uno de los directores técnicos del seleccionado argentino de fútbol junto con Alejo Mendive que le está haciendo lo mismo en un torneo en Córdoba este fin de semana y también es parte de, de la delegación la que va a estar yendo eh, Fabián Ayala que es el último campeón argentino de fútbol. Eh, la actividad de Cías va a comenzar a las 11 de la mañana. Javier, has estado en la cancha porque el fútbol tiene... En La Pampa, digamos, un año de vida más o menos, que eh, sí. se inauguró la cancha, incluso sí. me, me ha tocado de ir a jugar, de practicar el deporte. Eh, ¿En qué condiciones, cómo has visto la cancha, en qué condiciones está respecto de otras en la Argentina, la cancha que eh, tiene lugar aquí en el Jockey Club, en la Ruta 5? Mira, he estado hace justamente un año. Eh, Después volví a rediseñarla porque se había hecho un diseño diferente un poco al que, al que se necesitaba para homologarla por parte de la asociación argentina. Volví a, a rediseñarla, pero fue justo en, en, en el verano que había una sequía, hubo una sequía, bueno, todos, todos sabemos la sequía que hubo. Eh, así que no estaban las mejores condiciones por, por, por ese motivo. Eh, y vamos a estar volviendo con un torneo internacional ahí, y vamos a hacer este probablemente un diseño, incluso otro diseño nuevo para ese torneo, eh, porque la cancha eh, esta de Santa Rosa tiene una particularidad de, de, de, de tener nueve hoyos eh, que, que fueron construidos hace un tiempo y después otros nuevos con otro diseño totalmente diferente y con mucho más movimiento, con lo cual va a ser bastante más atractiva que quizás cualquier otra cancha eh, porque uno puede jugar justamente con esos dos diseños y, y, y, y tener eh, resultados diferentes según qué cancha se juegue. Sí, interesante. Eh, ¿Y qué otras cosas? Pensaba en esto de eh, diseñar una cancha. ¿Qué otras cosas tenés que, qué variables tenés que tener en cuenta? Bueno, eh, hay que tener en cuenta la, la longitud de los hoyos, eh, la cantidad y, y, y la antigüedad de los árboles. Eh, el movimiento sobre todo el movimiento del de, de la cancha eh, después hay que obviamente hablar con la gente local que tiene más experiencia en, en jugar esas canchas y ver si si suele ser ventosa o no eh, el viento influye mucho más que en el golf en, en este deporte así que eso eso es clave Sí, pensaba eso. La Pampa es una provincia de mucho viento y cuando me tocó ir a jugar incluso, bueno, eh, hay gente que es, eh, es mejor que uno, pero los, en la cancha de Santa Rosa por ahí a veces la, hasta la sacás eh, afuera si sos un poco malo y si tenés mucho viento. Claro, eso, eso hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras tiene, tiene muchos árboles y, y muy grandes y eso protege bastante, así que me parece que es bastante equilibrada en ese sentido. Eh, si tenés que darle tres o cuatro claves a alguien que está escuchando Que no sabe lo que es el futgolf eh, ¿Qué le dirías que es necesario para, para jugar al, al futgolf? Lo primero que le diría es que vaya a probar Que se saque cualquier prejuicio y que vaya a probar eh, No hay ninguna barrera de entrada No hay ni siquiera que saber ni jugar al golf ni jugar al fútbol. Eh, es un deporte totalmente nuevo que hay que saber este, y tener ganas de hacer es patear una pelota eh, eso es lo, básicamente lo que le diría y a partir de ahí, una vez que juega una vez eh, se van a dar cuenta eh, bueno, un poco de qué se trata el deporte y les va a agarrar el gustito de, de ir a, a probarse contra uno mismo, contra la cancha y hay un montón de, de condimentos que tiene esto que hacen que, que una vez que vas no, no dejas de jugar eh, Javier, ¿se juega con alguna pelota especial? ¿O, o, o con cualquiera de fútbol? Cualquiera de fútbol aprobada, número 5, aprobada por FIFA. O sea, tienes una pelota de fútbol oficial de ¿no? ¿Y hay alguna diferencia entre una y otra? Digo, ¿hay mejores pelotas que otra para jugar al fútbol? Sí, totalmente. Ah. Hay, hay bastante diferencia. Eh, las pelotas que más prefieren los jugadores eh, son las que más corren no las que agarran tantos efectos y demás sino las que más corren una vez que la pelota pica y, y, y, y rueda eh, por, por el fairway eh, porque bueno, en, en hoyos largos eh, esas pelotas suelen dar más ventaja que son tipo plastificadas así, me imagino exactamente claro, sí, sí, sí. Javier, ¿en qué eh, contaste que van están preparándose para el mundial de Marruecos? Eh, sí. Van a utilizar este torneo, digo, como una práctica para el mundial. Eh, ¿Cómo está posicionada la Argentina respecto del mundo eh, del footgolf? Eh, bien, históricamente siempre estuvo bien Argentina desde el inicio de este deporte, hace ocho años, siempre estuvo ahí dentro de los tres, cuatro mejores países pero estos últimos años ha habido muchísima competencia, sobre todo en Europa, y, ha, y han salido muchos jugadores y muchos equipos eh, nuevos y competitivos y, y hace que cada vez sea más difícil. Así que eh, no, nos estamos preparando junto con, con Sergio Vázquez y con Alejo Mendive en, en, en justamente ganar la competencia por equipos que, que se perdió en, en el Mundial de Argentina en 2016, Argentina pierde la final con Estados Unidos, Y bueno, a raíz de eso eh, se empezó a trabajar en, en una preparación, en una formación diferente durante todo el año para estos jugadores, para que puedan llegar este, al Mundial de cara a, a esta competencia y poder ganarla. Eh, va a ser más difícil, por lo que decía, hay muchos más jugadores, muchas más competencias, sobre todo en Europa, y a nivel individual también va, va a costar. Eh, el último campeón este, del mundo sí es argentino, es un marplatense, eh, pero hoy por hoy los mejores del mundo... Yo diría que están ya en Inglaterra, en Francia, en Eslovaquia, Italia, y Argentina anda también por ahí, pero hay, hay mucha más cantidad de, de jugadores. ¿Dónde se va a hacer, en qué ciudad de Marruecos va a ser el Mundial? Va a ser en Marrakech, del 9 al 16 de diciembre. Y han eh, ido a visitar para ver las condiciones, me imagino que, eh, que eso lo tienen en cuenta, ¿no? De cómo es la condición de la cancha, del, del clima también. Sí, en realidad hay algunos jugadores que ya han ido a jugar a esa cancha eh, en, en años anteriores, eh, más o menos en esa misma época del año. Eh, y sí, lo ideal es, es poder ir con, con los jugadores a, a conocerla antes, pero lamentablemente estamos en una etapa del deporte bastante amateur todavía y no hay, y no hay recursos como para poder hacer eso, pero, pero eso sería lo ideal. Porque cada cancha es diferente. Bueno, eso es un poco el motivo por el cual estamos yendo con con jugadores de la selección a diferentes eh, torneos del interior para que los jugadores empiecen a adaptar a, a canchas nuevas. Independientemente de que sea totalmente diferente por ahí a la que se juegue en diciembre, en Marruecos, la de Santa Rosa, eh, lo que le estamos dando es a los jugadores de la selección la posibilidad de adaptarse a una cancha nueva. Uh -huh. eh, y, y esto tiene como un doble objetivo, por otro lado, a, los, a, los, este, a las ciudades del interior del país, El hecho de recibir jugadores de la selección de, de fútbol del último campeón argentino, el Ratón Ayala, hace también que, que, bueno, que los jugadores locales empiecen a, medir, a medirse con, con estos jugadores y, y empezar a desarrollar y a hacer crecer el deporte también en el interior del país. Bien, Javier. Eh, así que el domingo 11 de la mañana aquí en el Jockey Club de eh, Santa Rosa. Eh, ¿Crees que nos queda agregar algo más que le pueda interesar a aquel que... Eh, Que le encienda la, la chispa del fútbol, eh, ¿alguna reflexión o algo? Que vaya, que vaya, si no quiere ir a jugar, que vaya a mirar, puede ir a jugar porque es un torneo abierto, que llegue una pelota y vayan a divertirse, y si no, que vayan a ver. Eh, esa cancha después está abierta todas las semanas para ir a practicar, así que después pueden ir con familias, amigos, eh, que se acerquen. Bien, muchísimas gracias Javier. Muchísimas gracias a ustedes. Era la palabra de Javier de Ancísar, presidente de la Asociación Argentina de Foot golf. Bueno, Julio, son 9.31, che, justito. Eh, eh, última entrevista y último comentario.